Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas.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 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa que hacemos en red con informes desde todo el país sobre un tema en particular. Estamos llegando al final de este 2017 y nos quedan este programa y dos más para cerrar el año. Después vamos a boxes con nuestro Expreso que nos lleva cada semana por todo el país, y regresamos ya entrado el 2018. Y en el Expreso Farco de hoy hablamos de proyectos populares. Sí, porque aunque hoy las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, el pueblo organizado está en alerta en las calles, en defensa de derechos básicos como la jubilación, en el día a día, en distintos puntos del país, hay mujeres y hombres ...que siguen sosteniendo proyectos solidarios... ...marcando el camino y construyendo... ...construyendo con mucho esfuerzo... ...soluciones alternativas... ...y siempre colectivamente... ...vamos a pasar por Mendoza... ...de la mano de la Radio Comunitaria Cuyum... ...por Buenos Aires con FM Riachuelo... ...y por San Juan con la Radio Comunitaria La Lechuza... ...y también rescatamos las voces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 se generó un marco de trabajo y de diálogo, primero con los gobernadores, después en el Parlamento. Ha militarizado para gobernar desde el primer minuto que llegó. Para llevar adelante una serie de iniciativas y de reformas que justamente buscan atacar los principales problemas que tenemos en la Argentina, buscando ayudar centralmente a los sectores más vulnerables, buscando reforzar el camino... ...en el que estamos de, de desarrollo, de paz, de crecimiento. Llegó por los votos, pero por el ejercicio dépota que tiene del Ejecutivo... ...esto es una tiranía. Es la única manera que puede y va a intentar... ...de poner un proyecto antinacional y antipopular. El pueblo digno y rebelde va a seguir saliendo a la calle... ...y a como dé lugar, vamos a construir otra sociedad mucho más justa. En ese contexto puntual, una de las iniciativas que se ha debatido... Es una reforma previsional que consta de algunos puntos, entre ellos la readecuación de la fórmula de movilidad para que se ajuste por inflación, para que de esa manera haya previsibilidad para los jubilados. Estoy en contra de, la, de lo que se está votando hoy en el Senado, digamos. Yo creo que esta reforma lo que está haciendo en realidad es perjudicando a un grupo que no tiene ningún tipo de representación ahí hoy. Lo único que hacen es ajustar al trabajador para entregarle la plata a los sectores de poder. Esa es la política que están llevando ellos adelante. Creo que tengo que participar en este movimiento porque estoy próximo a jubilarme sí. y todo el recorte que está haciendo este gobierno... Este, va, en, va en contra de todos los, los, los, los jubilados que están actualmente y los que van a llegar a jubilarse este, y creo que me parece muy bien que esta administración se lo se realice como se lo está haciendo en paz expresando su, su derecho y existe una vocación mayoritaria de sesionar por eso hubo quórum más de dos veces ...y una vocación mayoritaria de acompañar esta ley. No permitieron el normal desarrollo de la sesión... ...porque sabían que representaban una minoría... ...y al representar una minoría... ...optaron por la violencia... ...antes que por el diálogo... ...la paz y la democracia. Reprimieron... ...y con esa represión intentaron... ...hacer que nuestro pueblo... ...se desentienda, pero no lo hicimos... ...nos mantuvimos rodeando el Congreso. Y ante la violencia... Y bueno, lo que podemos hacer es juntarnos como pueblo que somos y dar nuestra opinión. Tenemos que salir a la calle y decirle que no a esta reforma, tanto a esta como a la reforma presidencial a la reforma del trabajo. Tenemos que decirle que no porque es nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos con el que están jugando. Están jugando con la dignidad de nuestros abuelos que trabajaron toda su vida para poder estar y vivir dignamente en el futuro. Pero nosotros estamos convencidos que este proyecto es un proyecto que es bueno, que refleja ese consenso logrado con los gobernadores, con casi la totalidad de los gobernadores, y que refleja la mayoría de las voluntades en el Parlamento. Entonces creemos que esa ley tiene que salir de esa forma. Esta ley es una mala ley. Tenemos que terminar con que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Si el gobierno tiene un problema fiscal que lo resuelva sin meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Sí. Tratamiento. Lo escandaloso es la, la forma en que quisieron recortarle la jubilación y las UBH a los más pobres. Eso es lo escandaloso. No había condiciones políticas para llevar adelante la sesión. Fue un escándalo. Estaba sitiado el Congreso. No tenían el quórum. Nosotros lo dijimos más temprano en la conferencia de prensa en la esquina. El gobierno del diálogo que llame al diálogo, que llame a la CGT, que llame a los movimientos sociales, que llame a los espacios políticos de la oposición para pensar una salida política de esto, quisieron juntar el foro a los tiros, esto es una barbaridad y por suerte se levantó esta sesión nosotros confiamos profundamente en nuestra gente, en los que nos acompañan en cada pelea y en los que todavía creen en el gobierno, pero están olfateando que la cosa no pasa, que creyeron que la cosa pasaba por ahí. Confiamos en toda nuestra gente y convocamos a toda nuestra gente, a los que pelean convencidos y a los que empiezan a olfatear que la cosa pasa por otro lado, a organizarnos y a construir nuestra propia propuesta que nos permita que se instale, no si el ajuste es gradual, o el ajuste es feroz, sino una salida con una más y mejor distribución de la riqueza, salarios dignos, estabilidad laboral y políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los que menos tienen. Una vez que esté el pueblo en la calle, que supera la, la dirigencia sindical, este gobierno no puede seguir avanzando sobre las conquistas de nuestro pueblo. Solamente se avanzó no, por algunos distraídos, otros que juegan para el enemigo, pero en nuestro pueblo está, está dispuesto a dar la pelea, hoy lo demostró. Y si quieren seguir avanzando con esto, seguramente lo demostraremos eh, otra vez. Creo que el gobierno va a quedar muy debilitado. No sé para dónde va a salir eh, un, una derrota política muy grande. Y eh, tenemos que aprovechar, seguir movilizados todos los días. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y comenzamos a recorrer el país en este Expreso Farco con esos proyectos populares que marcan caminos, que tal vez inspiran a otros y que se sostienen colectiva y solidariamente. Vamos a San Juan. Desde allí la historia de la cooperativa Fernanda Toledo. Se viene la radio comunitaria Cuyum. Hola amigos del Expreso Farco. En la provincia de Mendoza, el nombre de la cooperativa Fernanda Toledo se hace cada vez más conocido, y te vamos a explicar por qué. Fernanda Toledo es una cooperativa que promueve la horizontabilidad, dignificando así el trabajo de la gente, aportando a la economía solidaria y al apoyo mutuo entre las y los trabajadores. Tienen un fuerte concepto de lo que significa la capacidad del campo popular para organizarse y luchar por la adquisición de derechos, generando poder popular e igualdad de oportunidades. Radio Comunitaria Cuyún habló con Meli. Ella integra esta cooperativa y nos cuenta por qué tomaron el nombre de Fernanda Toledo. Tomamos el nombre de Fernanda, de Fernanda Toledo, que fue una compañera nuestra, Compañera de lucha, compañera de, de, de trinchera, como decimos nosotras eh, Que fue víctima de femicidio en el 2009 A partir de, de este hecho terrible y determinante, digamos En donde quedan cuatro chicos eh, sin su mamá Dentro de lo que significó todo, como amigas de ella Digamos, esta transición de entender lo que estaba pasando Algo inentendible, ¿no? Abriendo caminos te encuentras En donde no los hay. La maldita muerte de Fernanda a manos de su esposo y frente a sus hijos motivó en todo el pueblo mendocino un sentimiento de bronca, de angustia, de impotencia ante tremendo hecho. Un grupo de mujeres que llevaban en su piel las mismas marcas de la violencia machista que Fernanda decidieron que había llegado el momento de organizarse. A partir del asesinato de Fernanda empieza todo un, un trayecto de, de concientización en las organizaciones en las que estábamos, en nosotras mismas, en entender qué es lo que había pasado. Y bueno, se fueron dando las cosas. Eh, nos enteramos que habían las máquinas. Eh, se hizo una toma de esas máquinas. Y bueno, Fernanda también era costrera. Como que todo se empezó a dar y bueno, no había otro nombre para ponerle al espacio. Más que el de ella. Entonces, eh, en el 2013 se empieza este proyecto. Eh, le ponemos el nombre de Fernanda Toledo que era una vecina del barrio La Gloria eh, como te digo, bueno, amiga y, y artista callejera y costurera también, una, una, una amiga que, que seguimos recordando eh, y justamente digamos, tomamos su nombre en el sentido de, de que seguimos abrazando la lucha, digamos, porque se consiga justicia no solamente por ella, sino bueno por todas las mujeres que, que nos faltan no y que todos los días cada... cada Todos los días hay, hay una mujer más que nos falta, entonces eh, nos empezamos a organizar y, bueno, cada vez somos más. Eh, varias, algunas, todas hemos sufrido violencia de género en el sentido de que todas hemos sido víctimas de acoso, todas lo somos en todo momento, en la calle, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras familias, digamos, eso es algo común que tenemos las mujeres, ¿no? En el oficio nuestro, que es el oficio de costureras, eh, tenemos que competir en el mercado con el trabajo esclavo, ¿no? Con compañeras que, que, que por un plato de comida las tienen, digo, la trata de personas no solamente eh, es para prostitución, muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, es para el trabajo esclavo, para el trabajo en, en talleres clandestinos. Nos quieren desunidas, nos quieren peleadas, nos quieren depresivas, Nosotras a eso le respondemos con organización y con lucha. Si Gisela no aparece, nos organizamos y luchamos. Si Soledad no aparece, nos organizamos y luchamos. Si no tenemos trabajo, nos organizamos y luchamos. Eh, si nuestros niños no tienen acceso al alimento diario, nos organizamos y luchamos. Entonces, la, el, el mensaje es siempre el mismo, ¿no? Ante todas las necesidades y ante todas las dificultades que nos plantea el capitalismo y el patriarcado, nosotras respondemos con organización y lucha. Llama. O mujeres en unidad, somos fuertes, somos hermanas, somos flores y esperanza. La vida nos muestra sus tragedias. Estas mujeres las transformaron en organización, lucha, militancia, compañerismo, amor. Amigos del Expreso Farco, tuvimos el gusto, el honor y la satisfacción de presentarles la cooperativa Fernanda Toledo. Será hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, allí la cultura y el derecho a la salud en manos de los propios vecinos y vecinas. La Casa Popular, El Patio, en la producción de la FM Riachuelo. Proyectos populares. La Casa Popular, El Patio, es un espacio con historia, ...que nace como experiencia de salud comunitaria... ...mediante la recuperación de la cultural popular... ...en el año 2015... ...un patio de conventillo abierto... ...para actividades culturales en la ciudad de Buenos Aires... ...ubicado en el barrio de La Boca... ...en La Madrid 1053... ...frente a la Plaza Mateu. ...Martín Velázquez, historiador popular... ...que se sumó a militar en este espacio... ...nos cuenta la historia del patio... El patio se origina como un espacio cultural, se llama la Casa Cultural y Popular El Patio. Se, se origina desde la cultura y de, orientado hacia lo que es la salud comunitaria. Estamos trabajando para convertirlo en un centro de acompañamiento y atención comunitaria. CATS que son dependencia de CEDRONAR. Sedronar es una secretaría a nivel de un ministerio, y la idea es poder dar acompañamiento y sostén a los a las comunidades en riesgo, no solamente a la drogadicción. En el año 2001 en este conventillo funcionaba uno de los comedores de la organización social y política Los Pibes en momentos críticos donde los sectores populares necesitaban organizarse para comer. Diariamente Allí se alimentaban cientos de familias y funcionó como comedor hasta el año 2005. El Patio es un nuevo proyecto que se incentiva desde la organización social y política a los pibes para organizarse frente a un flagelo que se profundiza y se ensaña con los pibes y las pibas del barrio, las adicciones y los consumos problemáticos. Como cuenta la Negra Cano, coordinadora del Patio, este proyecto se suma así a una densa trama de organizaciones que demuestran la voluntad y capacidad de nuestro pueblo de inventar las herramientas para alcanzar la dignidad y la justicia que el Estado no logra o rehúsa poner en pie. Nosotros abrimos este centro cultural, una por toda la situación que estábamos pasando en el barrio, ¿no? Hay una situación de dejadez del de Estado, ¿no? Estamos viendo de que si nosotros no lo empezamos a organizar, a, a hacer esto, empezar con los talleres y con los murales y a juntarnos entre nosotros, somos alrededor de 20 familias y así empezamos. Bueno, la idea de seguir trabajando con los proyectos, y esto también es un centro cultural, un espacio para que vengamos y contemos nuestra problemática. Este conventillo también es una de las primeras experiencias de autogestión por la ley 341 que le permitió a quienes allí viven organizarse para acceder al derecho a la vivienda. Un espacio con historia y arraigo en donde se intenta dar respuesta a las grandes necesidades de un barrio que está en la mira del poder financiero, que pugna todos los días por desalojar a la boca de los trabajadores y los humildes. Así, la Casa Cultural El Patio organiza numerosos talleres culturales, actividades comunitarias, que incluyen la atención a la salud a través del Centro de Atención Comunitaria de las Adicciones, realizando... Un importante trabajo y permitiendo rescatar a los pibes y pibas del barrio, asistiéndolos en la dura problemática de la droga que los atraviesa y los aísla socialmente. Claudia, compañera del patio, se refiere al mensaje que quieren transmitir. La prevención tiene que ver con el encontrarse con los otros, porque cuando uno se encuentra con los otros y se da cuenta que cuando uno está solo lo único que tiene que hacer cuando está solo, está triste, está preocupado lo único que tiene que hacer es encontrarse con un otro ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir a los chicos porque cuando uno está solo y no tiene un otro empieza a buscar un algo y algo puede ser una botella, un vaso, un, un cigarro y la verdad que eso no hace nada bien es un lugar para encontrarse para hablar sobre los problemas del territorio Sobre las cosas que nos preocupan a diario, sobre los problemas de falta de trabajo, la mala alimentación, la represión policial y las injusticias de género, e intentar buscar juntos las soluciones. En virtud de las problemáticas que día a día se presentan en el barrio de La Boca y otros barrios populares, con los niños y jóvenes, y la preocupación de quienes los cuidan, sus familias y vecinos se promueve un encuentro que tiene por finalidad el tener un espacio que permite dar las mejores respuestas para cuidarlos y cuidarse entre todos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y en el Expreso Farco vamos ahora a San Juan, al departamento de Posito. Allí está la Radio Comunitaria La Lechuza, la Asociación Retamo y una academia con historia. Una historia de cómo se hacen las cosas desde abajo. Hace aproximadamente un año y medio escuché, por medio de mi hermana, de Radio La Lechuza, de la escuela donde asisten mis hijas, que Retamo había realizado una nueva propuesta para la comunidad abaniquera. De sus manos venía la propuesta de una academia de folclore. Decidí interiorizarme ya que mis hijas y mi hermana querían concurrir a la misma. Al llegar un día a una clase me encuentro con mi viejo amigo de escuela Gonzalo Chirino, el profe de la academia, que por ese tiempo aún no tenía nombre. Mis hijas se entusiasmaron desde un principio. Aunque no tenían noción de folclore, les encantaba concurrir. Pasado un tiempo prudente... Aprendieron pasos básicos y bailes simples para comenzar. Se llamó reunión de padres para que juntos decidiéramos qué nombre llevaría la academia. Se barajaron varios nombres hasta que se llegó al nombre India Mariana. Llegó el turno de la presentación de la academia y la gente de Retamo organizó una peña para que pudiéramos mostrar a nuestros niños. Con lo recaudado allí se destinó para realizar los trajes que ocuparían los niños más adelante. ...y hasta ahora... ...al principio éramos pocos... ...pero a medida que se fue corriendo la voz... ...sobre la escuela de danzas... ...la gente se comenzó a arrimar... Hola, eh, quien les habla... ...Andrea Valle Nuevo... ...mamá de dos chicos... De, ...que pertenecen a la Academia India Mariana... Eh, ...esposa de, de... ...uno de los bailarines... ...también en categoría mayor... ...surgió este proyecto de armar... Eh, ...esta academia... Eh, ...dar eh, clases gratuitas de la mano de, de Gonzalo Chirino, nuestro profe... Eh, ...ahí en, en lo que es la sede de la, de la radio, de la lechuza... ...y bueno, eh, gracias a todo eso hoy somos una hermosa academia... ...está colmada de niños me, eh, infantiles, menores, también nosotros los mayores... Eh, gracias a esta asociación, eh, con un proyecto nace lo que es la academia. Quien les habla es Gonzalo Chirino, profesor de la Academia India Mariana de la Asociación Civil Retamo de San Juan, Posito. Hoy la academia cuenta con más de 50 bailarines, que la misma comenzó el 16 de junio de 2016, contaba con 20 bailarines aproximadamente, entre ellos niños y niñas de 6 años y joven de 21 años en adelante fue uno de los sueños más anhelados que siempre quise tener en mis tiempos de aprendizaje costaba ir a una academia porque sus cuotas eran bastante caras y hacerse la vestimenta aún más es por ello que hoy tengo la posibilidad de enseñar de forma gratuita para aquellos niños que quieran aprender de nuestras raíces lo hagan sin ningún problema económicamente de esta manera nos eh, hemos estado organizando con los padres para realizar diferentes actividades para recaudar plata para hacerle su vestimenta eh, hemos hecho peña hemos hecho empanadas para vender, rifas y hasta eh, hoy me siento muy feliz y orgulloso de poder realizar mis actividades gracias de la mano de dicha organización como es retamos eh, por ello estoy muy feliz y ...y muy agradecido eternamente. Desde chica que yo hago folclore y, y bueno, había dejado un gran tiempo... ...y empecé otra vez con la academia... ...y agradecerle más que nada a, lo que, a lo, todos los que integran ahí la organización civil Getamo. Eh, para mí el proyecto que ellos armaron fue lo, lo mejor... ...porque le dan el lugar a muchos niños que quizás no tienen para... Y me incluyo yo también que no tenemos para poder pagar una cuota Y, y ellos con, con todo lo bueno que son y la organización se reunieron Y bueno pudieron este, eh, poner un profe ahí para que se dieran la, las clases gratuitas así que En estos cuatro meses que lleva mi niña en la academia puedo decir que fue algo maravilloso Lleno de emociones para, para mí Ver a mi hija cada vez más enamorada del folclore, ver su alegría, su entusiasmo, por aprender cada día un poco más, escuchar hablar con orgullo de sus profe y compañeros. Me siento muy orgullosa de ustedes por brindarle su amor. Aciomara, gracias por permitir hacer la parte de esta hermosa familia mariana. Espero que su enseñanza sea algo que lleve siempre en su corazón. Ella como siempre dice, llegue a ser una gran profesora de folclore. Un niño ensayando es un niño menos en la calle. Es un niño con un propósito, es un niño orgulloso de sus raíces y un niño que aprende respeto, unión grupal y sobre todo un niño que aprende que con lo poco también se pueden lograr grandes cosas. Agradezco al profe Gonzalo, que estuvo siempre para nuestros hijos, que fue más allá de un ensayo y que siempre se preocupó por el bienestar de cada bailarín. Gracias de parte de unos padres felices de ver a sus hijos brillar durante todo este tiempo. reportaron los integrantes de este proyecto popular desde la provincia de San Juan para el Expreso Farco. Hasta aquí llegamos con este Expreso Farco número 461. Hay que acordarse de los 500, Cristian Torres. No hay que olvidarse que falta, pero en algún momento van a llegar los 500 programas del Expreso Farco. Recuerden, nos quedan dos programas y después hacemos un parate hasta los primeros meses de 2018. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono. Y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país, produciendo los informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país